Se irrati hosti dao Dan a radioformulea Selango puta mierda Pincha la Irola, colega 107.5 FM Barazki visidunak Hortuaren alde izkutua Saca tus raíces Y deja de vegetar Badiraila da, hainbat urte, autonomia zapatizta etengabeko eraikitze prozesu baten barneratulik barnera dagoela. Eraikuntza prozesu honen analizia egiteko moduan gauz gaurregun. Beti ere, hezkuntza, osasuna, agroekologia eta emakumeen egoeraren esparruan emoten direzan proiektuak aspimarratuz. Autonomiaren kontzeptua ulertzeko, bi premisa hauetatik abiatu behar gara, nahi eta Bat, Subjektuek determinazio askea deukie. Hau da, organizazio formak erabakitzeko gaitasuna eta bi, Lurrarenu bat dute horretarako. Erabakitzeko markoa, akzioen ejekuzioa, baliabideen kudeapena eta idan identitateen sormena ematen diren diren esparrua hain zuzen ere. Garrantzitsua da autonomiaren aldarrikapenak konsiderazio territorialarekin serikusia duela azpimarratzea. Considerazio hauek implizituki daramate organizazio sosioterritorial prehispanikoen iraunkortasunaren ideia, zeinek munduaren ikuspuntu antikapitalista moderno batekin ere serikusia duena. Zerda Garciak sintetikoki azaldu bezala, Las juntas de buen gobierno de estos cinco caracoles llevan a cabo para sí la revocación de mandato, pues quienes no cumplen bien sus funciones son removidos por las comunidades. Además, el cargo es rotativo y no tiene remuneración, ya que es concebido como trabajo y beneficio colectivo. Este órgano es una instancia colectiva en donde sus integrantes se rotan semanalmente. Permanecen de domingo a domingo y enseguida regresan a sus municipios y comunidades de origen. ...y vuelven al cabo de tres o cuatro semanas. Este mecanismo de representación se origina a partir... ...de que las distintas comunidades de un municipio... ...nombran el Consejo Autónomo... ...y a sus distintos representantes... ...en las comisiones municipales. A su vez, los integrantes del Consejo de cada municipio... ...se organizan por turnos... ...de modo que se pueda garantizar su participación permanente". Eskuntza Zapatistan herrien historia erakusten da. Aitona mona eta Arrabasoena. Eskuntza eta material didaktikoa herriko sustaltzaile pedago pedagogikoek daramate aurrera. Udalerri Autonomoen historia, EZ EZLN-ren ibilbidea, Mexikoko herrien historia eta eskuntza autonomoa dire Sardaz Jardun honetan. Osasun zapatiztaren alorrean, proiektu autonomo haue honek bere klinika eraiki dauz. Eta osasunaren sustatzaileak daru ez aurrera. Osasun gintza tradizional eta indigenaren berrezkuratze prozesu baten barneraturik aurkitzen dira gaurregun. Naiz eta Mexikoko gobernuak konartu ez izan, estrategiak lokal eta indigena honek erioztazan nabarmenki murriztu murriztu egin dau. Elikadura subirautza eta amalurri errespetua sustatzen dabiesan proiektuak ere badauztsia pasen. Agro, Agroekologiarekin loturik dausen ekintza ugari ipintzen direz esmartzan. Base sozial zapatistak dauzen lekutan, alanola, al, nola, e, satz organikoen erabilpena, deforestazioen murrizpenak Insektiziden erabilpena, izkutsitan esateko lurraren emankortasuna bermatu eta bali, baliabideen errespetuzko e, respetu, e, kudea pena esartzen duten e, proiektuak direz. <tutu> Emakumeen parte hartzea ere sustatu da ekon autonomia indigena proiektu honetan. Mila bederatzion dalarrogeita mala urtea baino lehen, ohikoa zen emakumeen saleerosketa txiapa zen. Gaur egunean, emakumeek euren esparro autonomnomaa dekie, diskusio eta deliberazio politikorako. Genero erlazioi buruzko debateak etengabekoak diez. Proiektu zapatetarren erabakin markoetan konklusio hauek kontutan hartzen direlarik. Para que Zapatismoak daukan ezagorri garrantzitzu denetariko bat, boterearen kontzeptzioa da. Ez da bie protagonismoa onartzen, Ez da iraultza individuala ere. Boterea, herri osoaren gain hartu behar den indar moral deukie. Egemoniaren aurrean, ezberdintasunaren onarpena lehen esten da bie. Asambladek, autoritatean norri zango den erabekitxeari, mandar obedeciendo, esaten dutxie. No Llegamos aquí para gritar, junto a, junto con todas, los ya no, que nunca más un México sin nosotras. Comandante Ramona del EZLN. Ongi etorria, beste domek abatez, baraski bizidunak irratxai ora, hemen irola irratia neundazazpi.bost.fm Bueno, ikusi dozuenos, geurko saioa, ba, txia pasen inguruan joango da geien bat Olako elkarrizketa, ba, interesgarri bat dekogu Eta, bueno, ba, dekogu, eukingo dugu orxe beste ataltxo batxue bai, baraski salda moduan Eta berben orjie moduen Eta basimaz, espero dut gorko zo presparedo gunba saio hau zuen eta hor txegoaz aurrera. Azteko barazki salda! Lehenengo abistean, pasaden eh, guasten honetan, donostiako eh, San Sebastián eguna ospatzenari zirelam, hor zibiltzan tamborradan, desgracia, do, notizia desgra de, triste bat daukagu, eh, topatu agertu ziren bi, bi persona Hilda, es, eh? bi etxegabe Hilda, bateke, andra bateke eh, gaba pasatu zuen kajero baten, eta goizerako Hilda agertu zan, eta gero eguerdian ere bai, bat topatu zuten Hilda Kalean, bueno, desgracia bat, badakizuen. Eta hori, Donostin Austin, ez dakit zenbat mila etxe utxik dauzela. Bueno, nik plantxu beth prozpazatu nahi dutzuet. Azpalditik ikusik nahi neuen Antzeslan bat, ikustera joan intzenatzo garnikera. Etzekoak, arte dramak arkezten dau. E, Zuzen dari Ander Lipuz, Idazle Aion gerediaga, aktore lanetan, Javier barandarean, Maika Etzeko Par, Kristiane Etzaluz, et Ander Eta hazekontetan deu antzes lanonek, Euskal Herriko, etxe batean gertatzen diren ekintzakontetan dauz antzes lanak. Mai neska gazte Euskalduna eta Mamadu, Mamadurekin maite mintzen da. Azkeneko hau, Afrikarra eta Txiroa. Mai Mamadu, etzeko bihurtu nahi dau, baina bidea ez daerraza izango. Alde batetik legeak, bera jarritako stopoak, eta etzeko batzuen aurri iritzi eta beldurrek saia egingo dute Mamadu etzeko bihurtzea. Nire ustetan, autokritika bikaina egiten deu, zuzendariek bueno, eta aktoredanak, irutillat eta ganera umorea erabiltzen dau bardatz. Azkenan ez, Euskaldunok oso porrea garela, progreak, ez, garela, baina benetan gure klase sozial arraza edo pentsara igualtsua ez duen pertsona bat etxean sartu behar dugunean gure benetako jarrera azalaratzen da, ezta? Eta nire ustez obra honek nire ustetan bikain irakusten da hori. Etzekoak antzez Euskal Herritik ibiliko da antxokiz-antxokiz maiatzera mai arte. Hemen albotsuenuk izango dugu barikuen urtarriak ogetan beratzen bazaurin, Sosialantzokian, gaueko sortziter dietan, amarre eurotan. Otzaiak bostean arrigorriagan, otzaiak emeretxin zornotzan, aukera badeko zuez. Informazio gehiagure basue, ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza, etzoka.eu edo info@artedrama.com arroba animau benetan ez ari edamutuko. Bueno, esakiko gora duzuen zela noindala, ba, hilabete batzuk izingo da, hor transnacionalen ganean ibili ginen, olako programa interzgarri bat ingendun, eta zelan emoten diren akordio internazional eta komertxial honik, ez TTIP eta TTP eta olakoak, ez? Ba, nire dakar dan hor ba, notizia da, ba, Malazien ba dauzela hor, eh, mobilizazioak hor, mazida herri emobitan, geuzon in kontra, ba, badakilako, olako interesek, ba, errieri onura gitzikarriko txela eta beti izango direla, ba beratzen onurerako, ez? Eta ba hor da bisalatzen zela nolako interesekaz, ba ba arrisku edekia produktoak ba, moduen ba inflazioa ta prezioak igotzeko ta holan, ez? Orduan, bueno, ba hemendik elkartasuna, horma lasio gustieri, borrokan inden eta ba ia, lortzen daurie nolako akordioak edo esestatuta edo Ose chubetau da Transpacífico esta? Es da eh, Transatlántico a Tratau esta? Ese es Transpacífico bai Ah, orise, orise Hortuondoirratia.ga web elbidean Bertan topatuko dosuz gure edukiak Irratxa joak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak birela Irratia garen einen Bueno, ongeto ri a todos los irolitos e iro, irolitas, a una, un nuevo atal del Carrisquetá en baraski y Y bueno, hoy tenemos a Javi, antiguo locutor de aquí nuestra radio Irola y Ratia. Y pues como partaide en las asociaciones de Chiapasequín y Lumaltic, nos viene a presentar unos mini documentales, audio, audio documentales, Eh, eh, producidos con Lumaltic eh, Buenas tardes, Javi Arracha león ¿qué tal? Arrachaldeón Pues sí, un poco lo que comentabas tú, ¿no? Desde mmm, Lumaltic salió un poco la, la jugada esta hace pff, hace un rato ya Por lo menos hace un año y pico, dos años o más igual De hacer los, los documentales La idea era un poco juntar las dos experiencias, ¿no? Por un lado la experiencia de haber estado en Chiapas Y por otro lado la experiencia también de pues gente que andábamos un poco en esa historia Y que participábamos en las radios libres Yo estaba en Airola y tal, ¿no? Y era la idea de hacer un, un documental pensado para las radios libres eh, en el que usar un formato muy pequeñito, que son cinco minutos que dura cada uno, para que alguien que tenga un programa en una radio libre pueda usarlo y de ahí llevar un poco desde desde Lumaltic y tal, llevar un poco el tema de la pues eso, de poner el debate un poco sobre lo que está pasando en Chiapas, que a veces se olvida un poco en, en los movimientos sociales de aquí, ¿no? Y nada, lo que hicimos fue eso. 10 capitulitos de cinco minutos cada uno, como tocando distintos temas que nos parecían que eran más o menos... Yo que sé, hay uno por ejemplo que habla sobre el tema de la relación entre el feminismo y el zapatismo, el tema de la lucha de las mujeres dentro de la organización y tal. Hay otro que habla sobre la relación entre el turismo, porque Chiapas es una zona muy turística, y la represión. Porque hay una... Un, Uno de los Hay como dos grandes intereses económicos en el territorio donde están los zapatistas. Uno es la minería y el petróleo y el otro es el turismo. Entonces, bueno, pues se puede más o menos eh, demostrar la relación entre mmm, iniciativas del gobierno de llevar adelante mmm, megaproyectos turismos en territorio zapatista con aumento de la represión a la gente que iba ahí cerca para intentar sacarla. ¿no? Y bueno, era un poco eso, ¿no? La idea de... Mmm, Son, son formatos muy pequeños, o sea, en cinco minutos tampoco se explica la Biblia en verso digamos, pero bueno, por lo menos plantear preguntas ¿no? y llevarlo un poco ahí al, al pues eso, que la gente lo escuche a los movimientos sociales sí eh, eh, Bueno, no hemos mencionado, el, la serie esta se llama Somos Viento Y nada, nosotros también aquí en Varaski Visidunak tenemos intención de ir colgando y emitiendo pues esos distintos capitulitos, ¿no? Ya nos has adelantado un poquito eh, quién ha hecho este material, Lumaltic y tal, pero por ejemplo locutar también lo habéis locutado desde Lumaltic. Bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido en seleccionar audios que ya estaban en internet disponibles, editarlos y luego lo que hemos nosotros locutado nada más es como una introducción y a veces un cierre y tal y cual, pero yo qué sé, pues a ver, estoy pensando así de memoria. hay un Un capítulo que habla de la relación entre el zapatismo y el marxismo. Son todo trocitos de una entrevista a un periodista mexicano que ha hecho un, ha escrito mucho sobre este tema y tal, igual. Se llama Herman Bellinghausen. Y, y yo que sé, hay otros que son eh, pues, gente de comunidades grabando, hablando sobre el tema de la represión. Y eh, testimonios así editados, ¿no? Cortados cachitos y más o menos montado algo ahí medio, eso es medio, eso es. medio. Vamos, que no es solamente grabado aquí, sino que realmente es eso, un, un documental con un montón de piezas de un montón de lugares, tomados de un montón de lugares diferentes. Y bueno, y ¿qué recepción está teniendo esto? Eh, se está ¿Tenéis posibilidad de saber si se está escuchando, si está llegando, si se está emitiendo en radios...? Pues no lo sabemos, la verdad. Nosotros lo que hicimos fue contactar, más que con radios, en realidad la cosa estuvo en contactar con programas, o sea, gente que, como vosotros, igual no gente que tenía un programa en una radio libre y plantear la posibilidad de emitirlo, de emitirlo y de y de hacer alguna entrevista explicando y tal cual como para contextualizarlo un poco y pues por aquí cerca se emitió en varias radios libres de Oscar Herría pero luego nos pusimos a difundirlo y a través de correo electrónico todo y, tal. y en radios libres de Argentina por ejemplo algunas sabemos que lo emitió ahora, ¿cuánta gente lo ha oído? pues quién sabe no tú esto lo haces un poco pues, porque lo quieres hacer y luego pues ahí está y el que, el que lo quiera pues lo coge y el que no pues no uh -huh, uh -huh. bueno y para los que sean más impacientes y no puedan esperar a que, a que nosotros lo vayamos emitiendo en, en la radio y tal ¿hay posibilidad de escucharlos todos en bloque? ¿todos juntos? Sí, bueno, están todos colgados en internet, claro, son son audios así que están con, ¿cómo se llama esta historia? Creative Commons, ¿no? La, la, el, el, el, el, el el copyright que no es copyright, sí, digamos. Sí, licencias, ¿no? licencias libres. Eso, es, licencias libres, ¿no? Que permiten la reproducción y la modificación y tal. Están en la página de Lumaltic, que es lumaltic.org, entras en noticias y por ahí está puesto el, el tema del mini documental radiofónico. Y nada, son unos links de, de los de archivo como tantos programas de la irola ¿no? Que están al final en archivo y que, que nada, lo, lo bajas de ahí, lo escuchas y tal, y sin problemas uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues ahí tenéis esa recomendación de, para escuchar estos audiodocumentales Somos Viento Y de verdad que nosotros los hemos escuchado y realmente interesantes Si os interesa un poco la, la situación en Chiapas y Y bueno, vamos a retomar un poquito con la asociación Lumaltic ¿Podrías explicarnos eh, ¿podrías explicarnos en qué consiste, cuál es su, su acción, su cuál es su cometido? Bueno, Lumaltic nace un poco de Chiapas Equin. Chiapas Equin es la plataforma vasca de solidaridad con Chiapas, que mmm, es un grupo que tiene bastante trayectoria, ¿eh? porque nace en el 95, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, la plataforma... ...tiene el objetivo de difundir un poco en la sociedad vasca... ...pues el tema de, de lo que está sucediendo en Chiapas... ...denunciar la guerra de baja intensidad... ...que lleva el gobierno contra las comunidades zapatistas... ...llevar un poco... ...nosotros siempre decimos que... ...que lo que está pasando en Chiapas no es un modelo... ...no es un... ...no es una guía que haya que imitar... ...más o menos hacer versiones en otros países... ...pero si sí es un referente de algo que puede... Eh, ...ser interesante para conocerlo... ...porque puede inspirar otras cosas... ...más que porque porque que porque pueda ser copiado... no ...y luego... Resulta curiosa las coincidencias que se dan a veces entre los movimientos sociales de aquí, la tradición sobre todo así como más libertaria y tal y cual, y lo que está pasando en Chiapas, que no, no son libertarios porque nunca ha habido anarquismo en, en esa zona de México, pero sí desde otro lado han llegado a conclusiones parecidas. Entonces un poco eso sería la función de, de, de Chiapas Equín, de la plataforma vasca. Lo que hace básicamente, el bueno lo que hace básicamente no, pero la tarea como más importante es, eh, o la que le damos como más énfasis, es el tema de de los campamentos, los campamentos civiles de observación de derechos humanos. En Chiapas, en un primer momento, cuando fue la guerra, cuando los zapatistas se levantaron en armas, la primera reacción del gobierno fue eh, sacar al ejército. ¿no? Entonces, el ejército eh, bajó y después de unos días de enfrentamiento directo, abierto una serie de manifestaciones en la sociedad mexicana y tal y cual, al final se hizo un alto el fuego entre el ZLN y los militares. Ahora bien, después de eso se activó el paramilitarismo, grupos de campesinos a los que se les armaba y se les animaba a atacar a los zapatistas. Como estrategia frente al paramilitarismo, desde hace un montón, por lo menos desde el 95, se activaron los campamentos civiles de observadores de derechos humanos, observadores y observadoras, que son, es, es lo siguiente, vamos, en una comunidad donde se entiende que hay una situación tensa y hay peligro de un ataque, entonces la presencia internacional en ese sitio contribuye un poco a calmar los ánimos. Y mucha de esa gente ha venido desde Euskal Herria y el, un poco lo que hacemos desde aquí es buscar gente que pueda estar interesada en ir, darles una formación y darles un aval, una carta que luego presentan allí, pues básicamente para, pues para decir que oye soy buena gente, vengo a esto y tal y cual, y luego allí en México terminan su formación y se van. Mínimo 15 días son ahora en una comunidad, pues, acompañando a la gente un poco ahí en esa situación y luego se vuelven, a entran otros y tal. Eh, algunas veces, pues me imagino que en estos campos de observadores también habrán sufrido violencia o que no habrán podido evitar el choque, ¿no? O... Bueno, el, lo cierto es que cuando la situación se pone como más tensa, lo primero que hace la comunidad es sacar a los observadores. Entonces, eh, desde que ha habido... Eh, campamentos que son, que no sé no exactamente si empiezan en el 95 o en el 96, así que bueno, 19-20 años, eh, no ha habido nunca ningún observador que le hayan, que haya eh, que le hayan muerto que le hayan herido o algo parecido. Ha habido observadores que han recibido intimidaciones, eso sí, eso sí es muy frecuente. Y, y bueno, un poco, a veces la gente llega desde aquí un poco con la idea de voy a proteger a la comunidad, ¿no? Pero lo cierto es que la comunidad cuando llegas lo que ven es que viene un invitado y entonces la actitud suele ser como de, de cuidarte y de a la mínima te sacan a ti antes que, que cualquier otro. Y luego si sí es verdad que los campamentos tienen una función de proteger a la comunidad porque la digamos eh, el, el coste político de atacar habiendo presencia internacional es muy alto y por eso no atacan y por eso funcionan, pero también es verdad Que tú llegas allí y claro, no entiendes nada no sabes dónde están las cosas, eres torpe como solamente uno, un urbanita puede ser torpe en la selva y entonces al final eres un poco el, el, el bebé de la comunidad que la comunidad cuida no claro pero bueno, eso es un poco lo que se da y luego se dan otros efectos colaterales a esto de los campamentos porque mucha gente ha conocido la lucha zapatista por los campamentos y la gente de las comunidades eh, ha conocido también las luchas de otros sitios por los campamentos porque realmente el perfil de la persona que llega es alguien joven, normalmente activista en alguna historia y bueno, se da un encuentro y que es más o menos chulo Vale, eh, luego eh, claro, estos campamentos de observadores eh, est están en ciertos puntos que, que en ciertas comunidades en las que sufren ciertas tensiones esas tensiones podrían podríamos eh, meterlas todas eh, bajo el manto de un interés concreto, quiero decir materias primas, algún interés del mercado, algún interés del capital Sí, bueno que es la que crea las extenses estas tensiones el si sí, esas tensiones se enmarcan dentro de una estrategia de largo plazo del gobierno mexicano contra el ezln una estrategia que básicamente consiste en lo siguiente por, por, por definirlo así un poco en grandes líneas un poco la, la historia es los zapatistas eh, por un lado están asentados en una zona que es de interés estratégico para, para para el gobierno y para el desarrollo del capitalismo en Chiapas. Es decir, están Chiapas es un, es el estado que más eh, porcentaje de agua dulce tiene de todo México. Es donde se produce la inmensa mayoría de energía eléctrica en todo México y es un, un referente en temas de materias primas. En territorio zapatista hay uranio, hay petróleo, hay oro y estas explotaciones se paralizan cuando cuando aparece el levantamiento del 94. Se paralizan porque la, la filosofía que tienen ellos es que... Eh, Los, las comunidades indígenas son dueñas de las cosas que hay en el subsuelo y entonces las cosas no se pueden explotar sin el permiso de la comunidad y en caso de que se exploten es para el beneficio de la comunidad, normalmente las comunidades tienen una visión eh, pues agrícola, de que viven ahí tal y cual y la minería no lo ven como algo que les puede dar beneficio, sino como algo que un poco como lo que pasa aquí con el fracking, lo se ve como algo que es una desgracia entonces un poco el, el, la consecuencia ha sido que el desarrollo de la iniciativa privada o de la inversión en Chiapas se ha, se ha paralizado desde el 94, eso por un lado y por otro lado el zapatismo plantea que la que el cambio político no tiene que darse solamente en Chiapas, en el territorio donde ellos tienen presencia, sino que tiene que darse en todo México y plantea la necesidad de dar como un... bueno, ellos han hablado en algún momento de reformar la constitución y han hablado en algún momento de... bueno, es un cambio político como de una de izquierdas de una forma radical, digamos, y plantean un una forma una estructura del estado distinta, ¿no? Y claro, eso también es algo que el gobierno quiere eliminar. Entonces, dentro de las estrategias para eliminar el zapatismo, una grande ha sido tradicionalmente ha sido el paramilitarismo y luego el desgaste, ¿no? El desgaste a largo plazo. En un primer momento se intentó un ataque así como más frontal, como decía antes, pero el coste político que se daba era muy grande porque, bueno, pues porque México, el, el día que se levantaron armas los zapatistas, México entraba en un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque hace mucho hincapié en vender una imagen de nosotros somos primer mundo y entonces esto les ha desestabilizado un poco. Y más o menos en esa pelea tensa, así como de calma tensa, se llevan estos 20 años. Eh, también sabemos que en México hay otro problema eh, bastante grande a nivel social con el narcotráfico, las guerras de, de todos estos lobbies que se dedican a todo esto. Eh, los zapatistas también sufren, eh, porque me imagino también que esta gente que maneja mucho dinero, o sea, te, nuevos territorios, ¿esta gente también eh, ataca a la comunidad zapatista o se mantienen al margen de esa guerra de los zapatistas con el ejército y bastante bien con lo suyo? Bueno, el tema del narco en México es complicado porque, claro, el narcotráfico entendido el narcotráfico como el paso del de tráfico, de de tráfico de la droga en México ha habido siempre porque el principal eh, consumidor de cocaína en el mundo es Estados Unidos y los productores están en Sudamérica, entonces tiene que pasar por México porque está en medio, no hay no hay, no hay mucha mucha posibilidad, y de hecho eh, eh, Chiapas es el estado que conecta a México con, con Centroamérica, o sea que, que por ahí tiene que pasar, por ahí, o por el aire o por, o por el, la costa, pero vamos, tiene que pasar por esa zona. Ahora bien El problema del narcotráfico en México, depende a quién le preguntes, porque cada uno te da una interpretación, pero a grandes rasgos yo diría que es que siempre ha habido una convivencia entre el narco y el gobierno y en un momento dado, con, con Calderón, con el, el, el presidente anterior, el, el cártel que tradicionalmente estaba más vinculado al gobierno deja de estarlo y el gobierno empieza a estar vinculado con otro. Entonces se da una guerra entre cárteles, que es toda esta historia que hay y esa realidad de la guerra entre cárteles, de los Zetas, de tal y cual, es más en el norte de, de, de México y es más en también en la parte del Atlántico donde está Cancún y todo eso, ¿no? Y en Chiapas no ha llegado. Entonces, en ese sentido en Chiapas tú no el problema del narco no lo ves porque no hay no hay ataques de narcotráfico, tal. Ahora, eso significa que por Chiapas no pasa la droga? No, obviamente tiene que pasar por ahí porque está en es una línea, vamos, está en medio. Sí, me iba al conflicto más, está está bien. Hmm. Bueno, ya pues, pues, vamos a cambiar un poco de tercio. A nosotros que hacemos radio y ya estamos en este medio de comunicación nos interesa bastante este tema, ¿no? De cómo está este tema en Chiapas, ¿no? Sabemos que en las comunidades de Chiapas el medio de comunicación principal es la radiodifusión. Eh, nos gustaría saber el por qué se apuesta por la radio. Eh, ¿Por qué no por la prensa o la televisión? Y sabemos también que si existía radio insurgente y si hay otras y bueno y un poquito qué está pasando este movimiento de la radio en Chiapas o cómo se lleva. o En, en Chiapas la principal medio de comunicación, como tú dices, es la radiodifusión, sí. ¿Por qué? Pues por un poco por la situación sociológica la gente. Primero, porque hay mucha gente analfabeta, entonces los medios escritos ya se complican. Luego, eh, la gente normalmente, puede haber algunos casos, pero vamos, lo normal es no tener televisión. Entonces, eh, pues la tele también fuera. Es verdad que hay eh, comunidades donde la señal igual, la señal de radio no llega bien o lo que sea, pero digamos, es el medio como más masivo, es más popular. Y luego, aunque las comunidades no tengan luz eléctrica, pues es relativamente fácil tener una radio de los chinos, digamos, ¿no? una radio barata con pilas y poder escuchar la radio. Entonces, también. Todo el mundo utiliza la radio como el medio de difusión de noticias. De hecho, se usan también las radios como, como medio de comunicación, como walkie-talkies, como emisoras. ¿no? Los, los, unas comunidades con otras se comunican por radio muchas veces. La gente, sobre todo en los últimos años, la gente ha empezado a tener teléfonos celulares, pero tampoco hay señal en la selva. Así que al final es la, la radio es para todo. Más o menos, no sé si con eso te contesto un poquillo. Sí. Ah, sí, lo que me decías de Radio Insurgente. Radio Insurgente ¿no? que sabemos que existía, pero bueno, a ver si hay otras. Eh, ¿Qué ha pasado con Radio Insurgente o cómo se está dando? Claro, el, con, el, con el tema de las se ha pasado un poco lo mismo que con todo lo demás en, en Chiapas. El, el FTLN es una organización eh, que en un primer momento es una organización militar, o sea, es un ejército que se, se crea para para pegar tiros y para la forma más o menos clásica de pegar tiros y liberar al pueblo y tal y igual no y eso lo, lo, lo fundan en el año 83 y están desde el 83 hasta el 94 preparándose para eso Luego, lo que sucede es que en el 94 se levantan en armas, se da al alto el fuego y el FTLN cambia y empieza a abandonar la idea de que el cambio va a ser mediante las armas y empieza a buscar un cambio político, a utilizar herramientas como más de carácter político y tal y cual. Entonces, internamente ciertas cosas que al principio se hacían desde la parte militar empieza a tomar protagonismo como un zapatismo civil, digamos, ¿no? Que son esas bases de apoyo que mantienen al que mantenían a la parte militar empiezan a tener un protagonismo político ellos. Entonces, con la radio ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que al principio había una cosa que era Radio Insurgente, que era la radio del EZLN, la radio del del, del del ejército zapatista, digamos. Qué pasó con esa radio? Esa radio emitía a veces, eran emisiones esporádicas, no eran no eran siempre, pero igual estaba emitiendo una temporada luego desaparecía, volvía a aparecer, se movía también. Son radios de FM siempre, entonces igual el alcance es un territorio muy montañoso, su alcance iba a un lado luego a otro. Y en un momento dado hay un comunicado del LCN donde dicen que eh, que eso que van a acceder esa parte del del protagonismo político de tener una radio y poder emitir a los pueblos. Y entonces los pueblos no tienen una sola radio ahora, sino que tienen muchas. Ellos tienen cinco territorios, que son los cinco caracoles, y en cada caracol hay varias radios. Cada una funciona más o menos así, pues a su manera. Bueno, a este hilo, de que cada una tiene su más de una radio y tal, eh, se podía ¿dónde están? O sea, ¿están físicamente en algún lado? Como has dicho antes, también se mueven. Esto nos da la idea de que es algo muy móvil, ¿no? Un equipo muy muy móvil, muy arcaico puede ser, ¿no? pero eficiente, ¿no? que se pueda mover para por qué se mueven? Sí, bueno, en cada en cada caracol lo han organizado de una manera diferente, ¿eh? no Claro, a veces el lenguaje político que tenemos nosotros aquí no es el mismo que tienen ellos, pero digamos como que por decirlo en palabras de aquí, el sistema que tienen ellos es muy descentralizado. Ellos nunca utilizan la palabra descentralizado, pero al final ellos siempre hablan de autonomía. Pero cada caracol es autónomo y cada caracol tiene municipios que también son autónomos y cada municipio tiene comunidades que también son autónomas. Entonces es un sistema como muy... No, las palabras que usaríamos nosotros serían autogestionado, que ellos tampoco usan esa palabra... ...descentralizado, federal... ...pero ellos en vez de eso siempre hablan... ...el término con el que lo dicen es autonomía... ...entonces... ...por decirlo en palabras de ellos... ...cada radio es autónoma... ...es decir que cada radio decide... ...qué es lo que va a programar y cómo se organiza... ...claro, cada radio responde a una serie de pueblos... ...y esos pueblos tienen una asamblea... ...donde deciden qué pasa con la radio... O sea, ...los pueblos están apropiados de la radio... ...entonces hay sitios donde la radio la mueven porque yo que sé, pues porque empezaron a emitir en un sitio y había pueblos donde no llegaba bien la señal y después de dos años otros pueblos dijeron, ya no más, ahora hay que llevarla a nuestros pueblos un rato, entonces la, la van moviendo y hay sitios donde se ha quedado fija. Eh, hay sitios donde la radio se estropea cada 2 por 3 y tardan en arreglarla un montón de tiempo y hay sitios donde la radio ha funcionado y tiene una emisión constante y tal y cual. Depende un poco pues de las circunstancias que les hayan pasado a cada radio y de y de un poco la actitud que haya tenido la gente con eso de darle más importancia o darle menos. Digamos como Que sería como, más bien hablar, para entenderlo nosotros, como que en Chiapas el FTLN tiene un movimiento de radios libres y dentro de ese movimiento hay una pluralidad y hay unas que funcionan de una manera y otras de otra, más o menos sería así. Luego comparten materiales, eso sí, igual sacan un programa y lo puedes oír en varias. Esto viene también a que me imagino que la continuidad de, de la emisión dependerá también de cómo es esa radio, ¿no? de si es fija, si es móvil... ¿Las móviles también emiten de continuo o suelen ser esporádicas las emisiones o, o intentan mantener esa continuidad de emisión? Bueno, yo... El, o sea, yo la, el conocimiento que tengo de estas cosas es por escucharlas, o sea, por, por ir con el coche por ahí y ir escuchando las radios, entonces te das cuenta que las han ido cambiando de sitio pero yo recuerdo, por ejemplo, que igual cambiaban la radio de sitio y ya no se escuchaba en esta zona sino que se escuchaba en la otra pero estaba el cambio era por por meses es decir, igual la cambian, está seis meses o un año allí y luego la vuelven a cambiar no son eh, que la estén moviendo así como cada semana o algo parecido Y, y luego emiten durante todo el día. Yo creo que por la noche no, yo creo que por la noche están en silencio o solamente ponen música o algo, pero durante el día están emitiendo todo el rato. Y una cosa que creo que es bonita y que es importante es que no son solamente emisiones políticas, digamos. O sea, hay programas de música, hay programas donde... donde bueno, me acuerdo, recuerdo una radio ahí que está al lado de la carretera donde tenían en la, en la radio un buzón y entonces la gente dejaba notas y entonces había un programa que se dedicaba a leer las notas que dejaba la gente y era casi todo adolescentes mandando mensajes de amor a la chica del otro pueblo y tal, ¿no? Hay que decir que al final es algo como popular, popular sí, en el no. sentido de no es algo... No, que está, vamos, que también es algo cultural, ¿no? Que no se dedican solo a la política, sino que también hay música... Hay cosillas de estas que acabamos de ir del ligoteo y cosillas llamamos, o sea, que claro. también se ocupan de otros aspectos, ¿no? De que necesita la, la comunidad, vamos a decir. Claro, y sobre todo que está como como hecho desde abajo, ¿no? O sea, como la gente del pueblo tiene la radio y lo utiliza como la gente del pueblo entiende. Hay una parte que son mensajes Eh, políticos claramente, pero hay otra parte que son culturales y otra parte que son chismorreos o claro, lo que quieran. ¿no? En este sentido, igual que el concepto que tú bien has dicho antes, autonomía indígena, pues eh, se basa un poco en la identidad indígena un poco y quizás eh, intentando asentar esa, esa esa identidad o esa idiosincrasia, quizá, quizás estas radios también tengan su función, ¿verdad? Claro, claro sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, en realidad, lo que ha hecho el zapatismo y eh, no es una o sea es, es una es complejizar algo que ya existía antes ahí porque en las comunidades indígenas han autogestionado su vida históricamente las han autogestionado por un lado porque se han quedado en zonas muy aisladas y por otro lado porque la percepción es que el mestizo me quita la tierra o me ataca entonces mejor me lo monto yo solo y sobre esa filosofía que está como muy arraigada viene una construcción eh, pues eso con la salud autónoma, la educación autónoma y también la comunicación con las radios. O sea, y todo asambleario, o sea, como has dicho tú, tú, se decidirá en esas radios qué programación hay, qué programas, a qué hora se emite, ¿no? O sea, o sea, al final, lo que nosotros entendemos como autogestión, intentamos hacer aquí los abadetes ahí de autogestionarnos unas, sí, unas es, es, reuniones, es, es, ¿no? Sí, es, es un poco o sea, lo mismo al final, sí, sí. Eso es. Bueno, eh, lo que me pica también un poquillo es... Eh, a la hora de locutar o la cosa técnica así ellos cómo hacen para para que vale, está bien decidir qué se va a emitir y cómo y a qué hora, pero eh, me imagino que los locutores, o sea, hay cursos o, sí, o cómo se, se tecnifica la gente la en, en, en la locución o en, o en utilizar la radio o... bueno, yo sé que ha habido capacitaciones, pero no sabría decir exactamente cómo funcionan, desde luego no por las voces y por comentarios que escuchas porque ellos cuando hablan por la radio hay veces que hablan en, en, en castellano otras veces hablan en su lengua porque en Chiapas hay varias lenguas pero a veces hablan en castellano que es cuando más te enteras de lo que están diciendo y, y porque lo he escuchado comentar y tal eh, hay locutores que son muy jóvenes chavalillos que chavalillas que igual tienen 15, 14, 13 años y otros locutores que igual tienen 50 o 60 años Ahora, obviamente la gente ha recibido una capacitación técnica pues un poco como cuando vienes aquí a que al aeróiola que al final tienes que aprender a, a los botones la mesa de mezcla, no sé qué, no sé cuántos ¿no? pero bueno, pues al final manejar una radio eh a nivel técnico tiene sus dificultades pero sobre todo cuando se estropea ¿no? cuando no, cuando nos se estropea sí, sí, sí. al final para hacer las cuatro cositas básicas de pues el mute no sé qué subir los volúmenes bajarlos y tal y cual pues la gente ha ido aprendiendo y ahí van pero vamos cuando tú escuchas las radios te das cuenta de problemas técnicos igual que con las radios libres de aquí también está ¿no? claro y a esto del técnico eso sea cuando se estropea y así eh, claro tienen algún conocimiento de todo esto eso también se les ha preparado de alguna manera para poder solucionarlo O también, bueno, me imagino que sea bastante desigual Depende de la comunidad o Pues la verdad es que no sé cómo lo hacen Supongo que, que tendrán algún aliado en alguna parte que se las arregla O que habrán aprendido a arreglar las cosas más básicas Y mmm, ahí me ha pasado de pasar por zonas donde estaba la radio zapatista Y luego que pase mucho tiempo hasta volverla a escuchar Y creo que a veces responde más a ese tipo de cosas A que la radio se ha estropeado y hasta que se consigue juntar el dinero o lo que sea Pues eso es, es difícil, ¿no? La radio a veces es el medio más barato Bueno, es más barato internet, pero claro, la gente tiene que tener uh -huh. conexión. Pero es el medio más barato para, para emitir y hacer llegar un poco las ideas a la gente. Pero, pues claro, cuando se estropea, pues ese es el, el rollo, ¿no? El problema. Muy, muy bien, Javi. Bueno, va... Vamos a dar por terminada la entrevista, no sin antes darte las gracias por haber venido aquí, que eres un fenómeno, que le explicas todo maravillosamente bien. Sí, Qué ricas que y muchas gracias. Y a vosotros, pues nada, os dejamos aquí con el primer capítulo de, ese, de esa serie de audiodocumentales que comentábamos al principio, Somos Viento, y nada, pues que disfrutéis este primer capítulo, Orígenes del Zapatismo, y ahí va, adelante. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México y por qué los pueblos indígenas y el ECTLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Quería explicar a grandes rasgos lo que ha sido la historia del EZLN y de las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo empezó todo hace 24 años? llegó un pequeño grupo de urbanos y la concepción de ese pequeño grupo era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Las cosas hubieran quedado ahí. Pasó algo que nos salvó en esos primeros años. Y lo que pasó está sentado aquí a mi izquierda, que es el Teniente Coronel el Insurgente Moisés, el Comandante Macho, el Comandante Ismael y muchos otros compañeros que convirtieron el EZLN de un movimiento guerrillero foquista y ortodoxo en un ejército de indígenas. No se trataba solo de que era un ejército mayoritariamente compuesto por indígenas, sino que ese ejército y su concepción sufrió una derrota en su planteamiento iluminado, donde un, gru, un hombre o un grupo de hombres se convierte en el salvador de la humanidad. Lo que pasó entonces es que ese planteamiento fue derrotado a la hora que confrontamos a las comunidades y nos dimos cuenta no sólo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Nos estábamos enfrentando a un movimiento de vida, que había logrado sobrevivir a los intentos de conquista de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de todas las potencias europeas, incluyendo la Alemania nazi. No les estábamos enseñando a nadie a resistir, nos estábamos convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia, de alguien que llevaba cinco siglos haciéndolo. Lo que pasa es que el ZLN se convierte en un ejército de indígenas, al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el EZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de, no, de enero de 94 No fue un análisis de la coyuntura internacional, el campo socialista había sido derrotado, todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho, no hay condiciones, no se alcen en armas. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas. La disyuntiva era muy sencilla. Si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. Hubo entonces, en 1992, una consulta y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Nosotros nos habíamos dado cuenta que las soluciones se construyen desde abajo. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo, la renuncia social a hemonizar y homogenizar la sociedad nosotros no pretendemos un méxico zapatista ni un mundo zapatista nosotros queremos un lugar el nuestro que nos dejen en paz que nosotros decidamos lo que queremos ecolcito zapatista liberación nacional para más información visita la página del centro de derechos humanos fray bartolomé de las casas www.fraiva.org.mx O la página de la comisión sexta del st ln y también www.europazapatista.org zapatista punto org disco para escribir sido una quenchuta en saude en una y rattian 9 de cada 10 de Cazaris lo recomiendan. Gardner Orquia Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo el enemigo que escoge para luchar y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque si él se crece, tú te harás pequeño. Me dijo el viejo Antonio, una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. Cuéntele usted, usted en algún escrito. Ponga que se lo contó el viejo Antonio. Todos hemos tenido alguna vez un viejo Antonio, pero si usted no lo tuvo, yo le presto el mío por esta vez. Cuente usted que los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grandes y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores. Esa es la idea. Estoy segura que usted encontrará mejores palabras para contarlo. Escoja usted una noche de lluvia, relámpagos y viento. Verá cómo el cuento sale así nomás, como un dibujito que se pone a bailar y a dar calor a los corazones, que para eso son los bailes y los corazones. Fragmento de carta de Subcomandante Marcos, Eduardo Galeano. Bueno, va ba, entzulemaiteok, eh gure saioaren amaikerara, da, bueno, da azp, apurbete azpimarratuteko, ba mezu edo eh, bidali gure dogune geure saio honegaz, ba apurbete ikesteko, ba Chiapasen eh, sortzenari dan, ba, Movimendu honetaz, ez da, zelan e, euren medio de produziñoa be bere ganatu indabiesan da autonomia hori zelan e, indartuten dabi zen, ez da da zelan e, erabaki moduek ba, beti basetatik urtetan diesan, ez informazio, transizioa doiela basetatik gero e, kontseilua handietara edo, ez da eta gero berantza ebe bai, dela purbet, e, ba hoize, horizontala, ez da Da, bueno, da, honezekaz, e, ba, sin maz, ba, holango konklusiñoek asisten dutxuegu, da, bueno, ba, e, ez gelditu geure mesuegaz bakarrik, e, segidu indagetan, da, segidu irakurten, e, txapazen, e, e, pasetan ari da movimentu hori buruz, eta, bueno, hurrengo baten e, topauko gara, da berba erba honetaz, vale? Bueno, e, nik e, gure neuke azpi marratu ez, e, audiodokumentala honek deguen garrantzi ezta. E, bai txiafazen bizi dan pertsonen bai, filosofia eta bai bizi modua ulertzeko, ulertzeko ez? Azkenean, bai, bitartekariri barik Eurexalan bizi zengu jakiteko, ez? Eta animatzen dutzuet, bai jabi komentadeuen moduen numaltik web eborri eta baita gupe ipiniko duguz gure porruzalda irratzaioetan doku hauek, eta animatu ba, eurena hotza entzutera. Esta? Ba, bueno, ba, esteri parik, ondo paseu hastie da, da torna estelarte. da, el el Carrisquetatik es Azpimarratzekoa igual be bai, oso interesante guretxako zelan neurek ez dutel erabiltzen gure hizkuntza berdina, eh, es erabiltzen dituzte euren termino propioak, batez ere autonomia, esaten siglo un Javi, hori ez es dutela esango descentralizao, federal, ez es dutela esango eh democracia participativa, o democracia directa, baña askenean, bueno, eurek erabili dituzte euren euren bideak, euren ausnarketak eta heldu dira konklusiono bastante antzeko eta, eh, san nes da Egon eh, tradisiño liberal, anarquista edo marxista, socialista edo... Ez da egono relako zuzene corik, bañan, eh, el du dira... Eh, eh, ba hori, eh, ondorio berdinetara edo dira bat ez ere, zaitu eh, gizarte justago bat da hori non gentea, jendea, el pueblo, ez eh, eh, da buen empoderatuta, hori da osa importantea. Ola, barcha mama muero de pena Bueno eta betiko moduen Ba saioa maituteko Emendik elkartasuna borrokan Sausien guztioi sistema ustelonen kontra Ba bat geurkoan beresiki Txia paseri. eta Movimento zapatistari Malasio ibebai hor, TTP En kontra hor gogor eukiteko hor Eutsi gogorai, darles caña a estos cabrones Karcheratan sausionei bebai eh, Besar kadabero bate emendik Gogoan saituztegu Limon gauan zaitugu eta ama, maite zaitut! Bueno, gente, eta oin eh, amaituteko arrastie, ba, ontxe bertondeko zue duen eh, La Hora del Suizidio programea, eee, eh, Dabuti eta Astolagas, eta, bueno, ba, bertontopako zuez, ba, proposan musikalak, eh, monografikoak eta entrevistak, eee, eh, Ba, hardcore, punk eta rock alorrean ezta Ondo paseu da seguinten chute nirola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 Ete mi abrazo Ya mismo me voy Solo empezo he... fracaso no estamos de paso no somos fracaso solo he venido a darte mi abrazo y mismo me voy solo he venido a darte mi abrazo yo ya mismo me voy Viento Energía y movimiento Mira Somos viento Que es lo que somos, lo que somos en realidad Somos viento